Somos la generación que nos gozamos en tus obras Somos la generación que estamos viendo cielos abiertos en México Las cosas no son igual, tu presencia lo ha cambiado todo